Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 32 minutos. Fénico Taxi te informa.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 446 arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL La voz del taxista Bien, le damos la bienvenida a nuestros asesores Alejandro Salmerón y Giovanni Mena Buenos días Buenos días Don Omar Buenos días. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos está dando en este día miércoles de continuar intercambiando conocimiento con nuestra audiencia y de esperar dar la respuesta certera a las preguntas del día de hoy. Buenos días Omar, buenos días a toda nuestra audiencia, buenos días Giovanni. Eh, hoy 16 de diciembre, como decía Omar, estamos partiendo el mes y esperando pues hoy miércoles poder... Eh,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 Es una buena pregunta y eso pues nos hace que todas las mañanas al tomar nuestro vehículo eh, hacerle al menos un chequeo visual en las condiciones que él está para ya hacer uso de él eh, es más pues sería hasta revisar por debajo a ver si no se encuentra algún goteo de, de lubricante una un goteo de refrigerante de hacer uso de él porque eh, las co eh, vehículos como uno puede hoy está mañana ayer estábamos bien y hoy amanecemos con un pequeño resfriado entonces el vehículo es casi igual es importante hacer ese chequeo eh, también sacar la espada del aceite mirarle en la eh, como está el aceite el nivel chequear el power steering chequear el líquido de freno entonces las llantas por su valor eh, eh, bastante eh, elevado el precio entonces es importante también realizar chequeo a la llanta eh, en este caso conducir con, con las llantas por eh, los neumático con baja presión incurre en diversos en diversa eh, anomalías del vehículo ya puede ser eh, el número uno canto de combustible por lo que el vehículo se hace un poco más pesado lo otro es el gasto eh, el de desgaste irregular de, de la llanta y bueno esto nos va a conllevar a tener un poco más de de costo si sí, eh, más bien yo diría que a veces hay que tomar como una especie como de hacer unas reglas ahí para en el sentido para un ritual o prácticas o medidas que debemos de siempre tomar <risa> así es porque evidentemente el vehículo te puede garantizar con su una economía que te impacte en lo que es el bolsillo, pues porque recordemos que una llanta cuando anda abajo de su nivel, estamos hablando que puede andar tal vez un 10% menos de su capacidad, eso te puede conllevar casi un 2% de consumo de combustible, obviamente y es negativo para el bolsillo, y lo otro es que el, el deterioro que sufren las llantas cuando vos andas por, debajo de ese rango, siempre es importante y eh, tal vez si uno desconoce mirar las especificaciones alrededor de la llanta y te aparecen en las nomenclaturas eh, la presión que el deja. tipo de presión que o sea, algunas veces eh, hay unos tipos de unidades de medida que viene como el kilo ahora es fácil de meterse al internet y buscar la, las conversiones pues entonces pero sí eh, es importante andar en su eh, capacidad porque recordemos una llanta que ande eh, como un desequilibrio pues obviamente dan efectos secundarios y por consiguiente puede quedar jalando puede incluso deteriorar hasta la misma llanta a veces eh, siempre tomando en cuenta esa parte que te decía yo si vos te consultas en internet puedes ver que en la parte de las partes laterales de la llanta obviamente comienza a presentar un tipo como de grietas y ese es producto de que eh, la llanta dado corriendo baja y a veces pasa mucho con los, con los colegas pues que Eh, tal vez se lo dan a los cadetes y por no atrasarse no revisan la capacidad de la llanta y efectivamente lo que hacen es deteriorarla y a veces ya reclamo y te dicen mira es que la calidad de llanta es mala no no es cierto sino que no se toman esas medidas preventivas para poderle más dar más tiempo de aprovechamiento a esa llanta te digo la llanta por ejemplo que nosotros siempre estamos ofreciendo a nuestras tiendas que es la Headway que es de súper muy buena calidad Eh, esas llantas están comprobada y siempre lo que nosotros exigimos que la anden con la capacidad que te aparecen en las especificaciones y vos mencionabas eso que si sí, en la mañana es importante hacerle una revisión porque vos no sabes se te puede pinchar que queda cualquier objeto metido en una llanta y siempre tiende a, a, a que baje su nivel pues entonces es importante estar en ese constante por lo menos que sea te digo 15 días o una vez al mes está revisando la capacidad de la llanta como está mientras estábamos escuchando a Giovanni dando la explicación al amigo oyente hay una señora dice tiene un carrito dice Toyota Corolla 2016 dice que su yerno le dijo de que el aceite que le sobraba del galón que se lo echara porque de todos modos el aceite Se consuma y entonces evita estar abriendo el motor el tapón del motor a cada rato eso es correcto es eh, bueno lo lo indicado es estar revisando así periódicamente el, el nivel del aceite ¿no? y, y siempre es correcto estarlo revisando por la mañana que es cuando el aceite está en total reposo pero este si el nivel anda en sus condiciones pues, adecuadas para que vas a, a echarle aceite Efectivamente, si anda consumiéndolo, sí habría que estarlo eh, completando. No, pero dice que el yerno sí. lo que le dice es que... Eh, Solo lo eh, echa y no revisa. O sea, si, no. él, si, si él hace un cambio de aceite, él viene... El sobrante. El sobrante se lo, que e, se lo eche. lo eche completo. El galón, ah. eh, si, imagínese si es de 4 litros el galón. Eh, el envase, entonces, está sobre... Sí, te sobre está a mitad del, del, del nivel. Del, del limite, del, bueno, el nivel del límite. Bueno, obviamente, si sí, eso va a tener una una repercusión en el funcionamiento ya que recordemos que los niveles de aceite a nosotros nos va a garantizar un funcionamiento correcto adecuado en él pero cuando nosotros nos pasamos de los niveles entonces lo que va a suceder es de que obviamente se crea una sobrepresión interna y va a comenzar a volar el aceite por la parte más fácil son los retenedores ya entonces puede haber en otro momento en el que Eh, va a haber por todos lados donde tengan que haber impacto que dura, y lo más idóneo es siempre en a su nivel, pues, pero eso no es correcto lo que tendrías que hacer es medir sí. la capacidad y dejarlo ahí lo que yo pensé es que era una vez que había trabajado en el vehículo unos días de trabajo, si estaba consumiendo pues completar lo que necesitaba Así. pero no podemos nosotros este sobrepasar los niveles recordemos de que en todo en todo lo que nosotros Eh, utilizada eh, en el vehículo estábamos hablando de las llantas tiene su capacidad estás hablando de los niveles de la caja el diferencial del motor también los niveles de líquido de freno también el, el, la capacidad que debe tener alrededor junto con su depósito auxiliar de ellos tienen también sus medidas Omar. nada se hace aquí a la huya Entonces me parece a mí que tal vez debemos tomar en cuenta y respetar esas normas Hasta el voltaje de una batería pues no pueden darse O sobre está limitarse de, de lo que ya está en las especificaciones de, en del vehículo, vehículo. Es. es lo más cómodo pero es lo más pésimo para el motor Perjudicial totalmente 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista Vamos a complacer con ese tema musical Palito Palo Coquito, eh. Palo Coquito, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Este tema va dedicado a todos los padres. Espero que escuchen la voz de su hijo en esta canción. 22.3 Sactua. A no tentó me lleven És problema, és no es un problema. És no es un vital, és no un vital. No, La voz del taxista. Ni que entende que somos mucha De la Navidad al Año Nuevo bien montado en una moto Yamaha 150 nueva de paquete. Tú puedes ser nuestro honorable ganador por la compra de los productos Valvoline en cualquiera de nuestras cuatro tiendas de repuesto Fénico Taxi RL en Managua. Solicita tu acción, depósitala con tus datos y el 22 de Enero se estará realizando la fabulosa rifa Patrocina Aceite Sol. Porque comprar en Fénico Taxi es algo más que comprar Mi nombre Alejandro Salmerón, asesor automotivo en Nicotaxi RL. Hoy vamos a ver los componentes del sistema de enfriamiento, cada uno de ellos, y la importancia por qué debemos de mantener al 100% ese sistema. Los componentes importantes de la bomba de agua que la tenemos nosotros en esta parte eh, del motor, y por consiguiente, aquí nosotros tenemos la parte frontal, tenemos instalado lo que es el radiador, el difusor, que va instalado también lo que es la parte del pan, Eh, y el termostato que eh, va en esta parte de aquí de eh, la parte trasera el motor y importante también tomar en cuenta todas las mangueras que tiene el sistema tanto de la conexión del termostato, de la parte de aquí del block, culata al radiador y también las mangueras que lleva la calefacción, que todo eso son parte de los componentes de un vehículo. Como les decía, el termostato es una pieza que es fundamental en el funcionamiento del vehículo, además de eso que nos va a garantizar y proporcionar más vida útil al medio. O de, en ningún momento se deba de eliminar el termostato, esa es una válvula que cuando ya está dañada lo que solamente vamos a hacer es reemplazarla, pero no podemos eliminarla. Si nosotros hacemos el el desuso de ella, lo que va a ocasionar en el vehículo, es más deterioro, mayor consumo de combustible. Para concluir, estos son los tips de mucha importancia que nosotros debemos de tomar muy en cuenta para que nosotros podemos sacarle mayor provecho a nuestro vehículo. Esto es de parte de Fénico Taxi RL el asesor automotriz. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express te da la hora. Las 8 y 47 minutos.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 Pero el radiador no común, sino de ese radiador que no trae el tapón, sino que trae aparte la cajita. ¿Qué podríamos decirle? Bien, eh, me imagino que el el, el el estimado está hablando de un avante 2014-2016. Sí, ese radiador este tiene la característica de eso la trae eh, do, la salida y la entrada del refrigerante. Eh, ya no es el convencional radiador. Que trae el tapón integrado entonces ahora eh, los vehículos modernos vienen separada esta pieza y lo conocemos eh, como toma de entrada de relleno el refrigerante o como cuello le dicen pues en otros países cuello de entrada del refrigerante entonces nosotros sí ya traímos esa pieza si él quiere el alrededorador pues tenemos el alrededorador ya lo trajimos pero también trajimos esa pieza que es la es, ese sistema adentro es como el del yari bien individual Sí, ellos tienen bastante eh, similitud sí entonces pero lo importante de esto es que vos sabes que casi siempre en la parte de la línea coreana eh, tienen bastante eh, parecido muchas muchas eh, de las piezas e incluso cuidado te seguro que le pueda quedar Sí, igual, sí. Y, y, y, y lo traímos en, en, en modelo en para el... el sol para el avance sí, ese igual. Sí, y para sí. el, el price sí. Son, o sea, la posición un poco diferente pero la pieza individual que viene donde va el tapón del radiador para el llenado sí, tiene la misma forma. Sí, eso ya lo traímos si él tiene dañado esa pieza pues, pues ya, ya en los próximos días ya va a estar disponible a la, a la venta ahora las mangueras que traen ese, ese sistema eh, hasta tres mangueras traen ahora porque eh, está el que va para el motor el que va el que sale del motor y hay otra toma que va para el lado del, de, de, del, del donde va el refrigerante entonces eh, esa manguera también ya la traímos ya la traímos eh, próximamente ya va a estar disponible en los próximos días quizás hasta el 22 20 de diciembre para aquellos amigos que tengan problemas con, con estas piezas así pues ya se acercan a nuestras tiendas ¿para qué modelos son? Avante Kia Solv eh, el New Solv y el New Pride 2015-2016 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa la voz del taxista si usted tiene un problema con su vehículo que no ha podido resolverlo llame al 22 22 36 46 nuestros asesores ¿verdad? de acuerdo a su capacidad podrían darle una sugerencia cómo corregirlo pero qué tipo de repuestos tenemos recién llegados de corea Bien. Eh, me está diciendo nuestro amigo Carlos Busto Que está allá en la bodega San Miguel eh, En la clasificación de producto eh, Saludes para nuestros hermanos que están allá en eh, eh, eh, La pieza se llama carcasa de llenado Así lo pueden buscar Carcasa de llenado, estamos hablando de lo que es el, la cajita Sí, sí, correcto, la piecita <risa> Ok, entonces como producto nuevo eh, el, el, el día anterior mencionaba Que habíamos traído la parte frontal del vehículo que es totalmente plástica aquellos que han coleccionado y tienen problemas encontrar esa pieza pues ya próximamente vamos a traer ya, ya la vamos a tener disponible ese para qué vehículo para el new verna new prime ese o new verna es el 2010 2012 2012 2011 uh -huh. eh, también tenemos la, la variedad eh, en lo que las terminales de dirección de estos vehículos modernos eh, como racking, racking rótula, rótula sí, ter eh, terminal de dirección, aquí eh, que le decimos usualmente eso ya, ya ya lo vamos a tener disponible en nuestras tiendas y qué tipo de anillos hay para motores? bien ahorita eh, trajimos para el motor 1400 y el motor 1600 en toda la línea lo que es el, el Accent, el Prime Eh, el motor eh, el avance de todavía este eh, alcanza para ese motor eh, también lo ya los ya lo traímos pero en lo, en lo, en lo nuevo que, que, que está viniendo también son los radiadores que estamos hablando anteriormente ya tenemos la variedad en los vehículos modernos el i30 el i20 entonces ya eso el sol ya eso pues ya lo vamos a tener disponible con esta importación que acabamos de, de hacer ahorita en balinera en rodamiento también eh, ya vamos a tener la variedad para el río 2014 eh, ya lo vamos ya la tenemos eh, pueden pasar y traemos también para el gran idea de salmerón para el gran y 10 traemos repuesto para su vehículo que necesita para ahorita bueno vamos a buscar cómo reemplazar la mayoría de la de suspensión. piezas que necesita suspensión <risa> no yo pienso que ya merita ya son seis años de tiempo así es entonces para nuestros amigos que tengan estos vehículos pues los vamos a esperar con los brazos abiertos en, el, en nuestra tienda y en amortiguación que ofrecemos bien sol ya lo tenemos completo los dos traseros y los delanteros correcto en qué marca en mando en mando las, todos los martedores que estamos trayendo en la marca mando ahorita posiblemente pues más adelante vamos a traer a otra variedad pero eh, ahorita lo que estamos trabajando es mando bobina descendientes independiente pendientes eh, para aquellos vehículos pues que hayan problema con las bobinas eh, nosotros vendemos las individuales porque hay lugares que te venden las tres o te venden las cuatro pero nosotros en estas tiendas puede puede adquirirla individualmente sí porque ese precio es bastante elevado pues entonces tenemos las la bobinas individuales también hay que tomar en cuenta que no solamente para esa línea, también hay para el picanto porque ya eh, yo ya comprado ya las bobinas para, para el picanto, lo que son balineras de patentes delanteras y hay bastante variedad de repuestos para ese tipo de modelo de, de vehículo así es, eh, en empaque culata trajimos para el 1400, para el 1600 trajimos la punta flecha para el morning que es bastante escasa pues ya trajimos ahí de Corea, nada de chinampa sí, entonces trajimos esa variedad también en pute flecha para el, el new Newpray también trajimos pute flecha casi y la mayoría de los repuestos que se están trayendo más obviamente eh, original coreano y eso nos va a garantizar a nosotros que vamos a instalar un repuesto con mucha seguridad garantizado y que nos va a rendir pues porque hoy en día en el mercado nosotros encontramos una variedad de repuestos que efectivamente no nos van a rendir y lo que nosotros necesitamos es garantizar que el repuesto que instalamos pues nos permitaba poderle sacar provecho. Quería hacer mención también en el caso de, de el embriague, el, la prensa, el disco de, de, del embriague, nosotros traemos en seco hay muchos amigos que discrepan pues que la mejor marca en, en disco, en prensa de clutch eh, valeo pero si sí, embriague entra en es la palabra correcta exacto entonces el embriague eh, en, en los discos y las prensa nosotros lo traemos en la marca seco eso es totalmente coreano no va a tener problema eh, hay mucho que tienen temen a esa marca quizás no la conocen pero nosotros ya tenemos alrededor de dos años Tres años trabajar con esa marca y no hemos tenido problemas Sí, son Es de muy buen buena Rendimiento No, hay es que eh, decía Giovanni Es que yo lo entiendo ya para esta fecha Omar Cuando la habla de embriague Y que también la gente puede pasar allá ah, por el embargue <risa> Tenemos una <risa> variedad de rones Allá nosotros que De lo que quieran pueden llevar Hacen <risa> un solo, un solo eh, tirón Omar Estamos metiendo todo allá. correcto Cambian aceite, echan combustible y pasan el comienzo de Fenimark, llevan combustible también el que tenemos ahí Y entonces todo está completo Así es 22-22-36-46 La línea telefónica de su programa La Voz del Taxista Programa que transmitimos de lunes a viernes De 8 de la mañana a 9 y 30 Recuerde que si usted tiene algún problema Con su vehículo de carácter mecánico Que no ha podido resolverlo Llame al 22-22-36-46 Los asesores automotriz Alejandro Salmerón, Giovanni Mena Están por supuesto todos los miércoles A partir de las 8 y 30 A las 9 y 30 con la decisión de compartir sus conocimientos y de colaborar para que usted corrija el problema con su vehículo 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista la pregunta hay guías para el Hyundai 1000 Hyundai 1000, eh, Atom sí sí sí claro eso vino también también vino para el, el 1300 1500 el Axen o Berna ¿no? porque los dos, si pues, sí, eso ya lo tenemos 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 y nos vamos con ese tema musical solicitado por William Espinales suavecito se llama José? Ay, gracias ¿Cómo se no, vamos hasta aquí queriendo? Ligado, gostaste aceitado esse convite que te ah, lá tá? fora, vejo. De... <risos> do Padamasse veio do Novaizenes, né? Vê, de, de... de Sabe? Sim. Sabes que ya llevo un um rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.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 Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Voy a desnudar cabezos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tengo toda mi piel esperándote Y hacer maravillas contigo Tú eres el imán y yo soy el metal No como parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más que lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto que tomarlo sin ninguna apuro despacito. despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Si no estás conmigo Despacito, despacito. Voy a desnudarte a besos despacito Quema malas paredes de tu laberinto Hace de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero poi bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Quien ensinues a mi boca, tus lugares favoritos <risos> Deja-me sobrepassar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides tu apellido Soy Giovanni Mena, asesor automotriz Feneco Taxi RL. Existen diversas señales en donde el vehículo nos está indicando que necesita alineado y balanceo. Al conducir tu vehículo a 40 km por hora, este vehículo se puede ir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Esto indica que el vehículo necesita alineado. Otra de las consecuencias es que al conducir tu vehículo sientes vibración en entre el timón. Indicando el balanceo de cada llanta Si esto está ocurriendo en tu vehículo Te invitamos a visitar Servicentro Finicotaxi RL Recuerda, solucionar este problema Te indica ahorro en nombre de la gran familia Fenicotaxi RL, deseo aprovechar la ocasión de estas festividades para desearles a toda la audiencia del programa La Voz del Taxista una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021, lleno de esperanzas y oportunidades para todos y todas. Vidal Almendares, presidente. market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy es un riquísimo cerdo a la plancha. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express te da la hora. Las 9 y 3 minutos. La voz del taxista. 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa la voz del taxista programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 hay un amigo dice cuáles son los problemas que puede dar el sensor conocido como MAP ¿Sí? bien ese sensor es va al lado de la admisión eh, bueno una de las fallas comunes que, que da él es el motor tarde en encender Otra de las de las causas que hace es el, el consumo excesivo de combustible. Y en el escape pues se nota eh, bastante humo negro. Esas son las fallas que puede dar. Sí, así es joven y el, el sensor MAP lo que hace es que como que te descontrola el mínimo del vehículo y entonces ahí afecta la inyección y por eso es que en el escape como decir se mire ese hollín, una partena, o sea, como que anda quemando crudo, y es que está descontrolado la inyección, de acuerdo a la válvula del mínimo y el MAP, que es el que la, le ayuda a controlar eso. ¿Y cómo, ¿Y cómo podrían sufrir daño esto? Bueno, hay una de las cosas que hemos hablado aquí y, y quiero que me ayuden a que hacer este énfasis en que lavar el motor es algo perjudicial, más cuando el motor ha andado recorriendo varios kilómetros anda en temperatura y de repente te metes a un auto lavado y le pega aquella manguera de presión si sí, fíjate que es, es un daño muy grave porque porque como decimos el motor anda caliente y el motor andar caliente todos esos sensores andan caliente y si vos le agregas algo digamos frío Entonces la, la propiedad del calor y el frío, o sea que el calor atrae al frío Entonces ahí absorbe toda la humedad de, de, de, del agua que le cae Y ahí es donde te llevas la mayor parte de los sensores Y no es, no es conveniente hacer eso Los motores se pueden lavar en seco, no necesariamente con agua Si, sí, ya, ya en una oportunidad nosotros habíamos este, eh, como que aclarado un poquito Tal vez hacer unos procedimientos para poder limpiar el motor porque eso quiere decir, obviamente se dan cambios bruscos de temperatura y entonces los efectos en todos los sensores, y no solo en uno, en, en, en todo lo que tiene eh, prácticamente resección o, o tiene que que ver con toda la parte electrónica, obviamente que sufre daño, en su momento tal vez hay algunos que tal vez no lo perciben, pero después a veces te pueden ocasionar, como dicen, eh, por se daña uno, después a corto plazo se te vuelve a dañar otro entonces lo más práctico que nosotros la otra vez recomendábamos era que efectivamente pudieran hacer una limpieza con un paño, con una brochita y se puede estar de periódicamente y, y no necesitas lavarlo yo te digo que así, por lo menos el motor de mi carro yo nunca lo he dado a lavar nunca ni lo voy a dar a lavar pero si sí, vos lo revisas anda limpio y solo con una brochita, un paño y si hay fuga de aceite hay que corregirla porque es parte del mantenimiento que vos vas a hacerle a los vehículos pues, o al motor, pero no podemos evitar, debemos de evitar, de que se den ese tipo de de, de, de, de limpieza, pues que no son correctos Vamos a atender la siguiente llamada, buenos días, su nombre, adelante. Buenos días, Omar, bueno además, gracias por la aclaración de, de la publicidad, de la propaganda, este, bueno, parece vale que solo son rótulos, pero no sé si... Eh, abarca por por radio bro. bueno, Omar este, la pregunta, un saludo a, a, a Giovanni Mena y a Alejandro Salmerón técnico eh, automotriz ese es el Mac, Mac, Mac, Mac, o sea, MAP MAP ah, bueno, MAP eso, eso lo trae todos los vehículos todos, o sea el, el Yari el, el, o sea los lo moderno, pues, el, el, los full-jects. Y, este, este... Esa es mi pregunta, primero, hermano. Y me gustó, pues, lo que dieron del cuanto a los... A, a la capacidad, a los niveles y, y, y medidas, pues, peso y medida En cuanto, este... el aceite, que no se puede sobre pasar ni el agua, prácticamente se puede echar el agua, más de lo, porque trae una rajita en agua, el bechelito puede que, que abastece y asiste al radiador. Si le chamas ya pues, mira que lo host. Y así creo que todo, así también el combustible puede que trae su cuántos galones la capacidad. Pues, eh, es importante pues tener ese conocimiento. Ver, y me pregunta eh, si ese este sensor lo trae todos los vehículos. Gracias Omar, buen día ok hermanazo buen día aquí te responde los asesores sí exactamente e ese sensor lo traen todos los vehículos ya modernos pues que vienen con full injection o sea es un, es un sistema que le ayuda a, a regular la digamos la precisión de inyección al vehículo para que digamos sea exacta pues la en cada cilindro la inyección y ya descontrolado eso no lo aprovecha más este el el el, el motor eh, que podríamos decir que desde el año 99 2000 para acá ya la mayoría de los vehículos traen esos esos sensores si sí, que vos sabes que en la tecnología ha venido eh, progresando que antes estábamos hablando de carburadores después le ponían el monopunto después vinieron ya desplazándose hasta caer la parte del full inyección y vos te das cuenta desde que un momento determinado cuando vinieron eh, algunos vehículos ...incluso hasta los mismos sensores de no venían solo de una línea... ...que eran de los que estaban comenzando a venir aquí a esta región... ...pero ya hoy en día te estás hablando hasta solo de cuatro líneas... Pues, ...obviamente que tienen eh, mejor efecto en la hora funcionamiento... ...y entonces todo lo que es la tecnología efectivamente va punteando... Pues, ...y entonces sí va desplazando lo que anteriormente a nosotros... ...nos perjudicaba en la economía de combustible... ...e incluso hasta la lo que es la contaminación... ...porque ante un vehículo carburado... Eh, emitía más contaminantes que lo que hoy en día están funcionando pues en el mercado eh, decía hablando un poco de la historia vehículos de carburador después decía vehículos como el siguiente eh, monopunto ¿Cuál es uno monopunto? Eh, ellos traen una especie eh, vos mira la estructura parecía igual a un carburador sí, pero señor. en el centro traen un inyector del carburador de aparente pues de esa pieza y ellos eh, a la par de él ya vienen ya a componentes de lo que te podría decir eh, todo lo, lo electrónico, pues, que no traía ya carburado. El carburador, recuerda que antes solo traía la manguera que iba al carburador, una manguera que se llevaba así al distribuidor para el avance, y el cable de acelerador, nada más eso era todo. Y la agujita eh, Sí, es correcto. Entonces no era nada tan complicado, pues pero eh, ya todo eso obviamente va teniendo ya, ya va quedando en historia, pues. 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa la voz del taxista programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 nos llamó una joven señora dice que qué ocurre en un carro de que cuando ya voy a más de 60 70 kilómetros comienza a vibrarme el timón y me parece que se me va a desbaratar dice que puede ser Bueno, eh, en principio hay algunas cosas o reglas pues que hablábamos al inicio que son sencillas, básicas. Eh, bueno, hay que revisarle uno el nivel de la presión de llantas, si todo eso anda bueno, a veces puedes de manera hasta óptica, puedes decir, ah, hay algunas llanta que comienzan a presentar algún tipo de deformación, obviamente es posible que tal vez en el sistema de suspensión hay algún problema pues, que tengas que corregir. Recordemos que cuando nosotros llevamos nuestro vehículo a alinear, Eh, si existe alguna irregularidad en cualquier eh, pieza que eh, puede ser en un bujen de tijera o puede ser roto en la terminal de dirección o ra obviamente no te lo van a alinear entonces cuando aparezca algún alguna irregularidad lo que había, había, hubiese que hacer en ese momento es reemplazar corregir y posteriormente lleva a alinear pero es probable market también algunas veces si todo eso está bien en su nivel andan ya está, andan buenas es probablemente tal vez sea alineación este perdón balanceo. Porque eso, ¿cómo lo percibimos Cuando el vehículo va en desplace, el timón, si te oscila, pero de manera rápida, de izquierda a derecha, en movimientos pequeños, te da una oscilación. Entonces, 100% es balanceo. que va a hacer? Nada más. Pero, eh, obviamente, que en el balanceo, a veces, por lo menos en nuestros talleres, eh, le podrían, tal vez, hacer algún tipo de asesoramiento, es decir, tal vez hay alguna pieza que requiera, ya a corto plazo, buscar como reemplazarla. Pero sí, es probablemente que sea por falta de eh, balanceo y, y ese asesoramiento lo, lo hacemos nosotros allá en mayoreo en esta sucursal de transporte de tuxa cuatro cuadras hacia abajo y tenemos nuestro taller de línea de balanceo para que te peden su chequeadita ese vehículo 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa la voz del taxi y nos vamos con el siguiente tema musical en esta mañana buenos días Tienes que saber cuál es la viscosidad adecuada de acuerdo al kilometraje del motor de tu vehículo. Eh, eh, pues Están en, en diferentes viscosidades, 20W50, 10W40, 10W30. Fénico Taxi RL te provee de todo este tipo de lubricantes en sus diferentes medidas.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 que le recomendaron le quitara el enfriador del aceite eso es correcto qué desventajas tendría si lo hago Omar bueno eh, no se debe hacer pero en navidad pues cometen se cometen bastantes errores porque si sí, yo he encontrado eh, en algunos vehículos por lo menos donde si sí lo han eliminado el, el, el, este, el enfriador de aceite entonces de esa, por ejemplo la Nissan, la Nissan Frontier Eh, o la NP300, te estoy hablando de vehículos que son modernos y usan un, un friador de aceite que tiene el tamaño tal vez del puño y eh, toda la bases de aluminio y ellas son bien sensibles, a veces eh, comienzan a tener alguna fisura y te contamina el aceite entonces algunos han comenzado a querer o creer que están haciendo una gran economía pero más bien están perjudicando el vehículo Por ejemplo el, el enfriador de aceite yo te puedo decir él tiene su función y qué es lo que por ejemplo cuando un vehículo de esto está sometido a una larga distancia el aceite obviamente está elevado a altas temperaturas entonces al estar constantemente el aceite sometido obviamente se degrada también entonces lo que hacemos lo que hace ese tipo de enfriamiento es lo que le permite a él es alargar más la vida de ese aceite y no eh, recordemos que todos esto aceite traen aditivos y cuando nosotros lo sometemos a altas temperaturas eh, obviamente no hace su función ahora el aceite cuando está en ese proceso de que uh, ya pasó por el filtro de enfriamiento por, por, el, por el, el, el, la pieza esta entonces recordemos que hay tantas piezas móviles internas en el motor que todas ellas el aceite debe de entrar eh, en un proceso que le permita también colaborar y enfriar las partes internas aunque le entra caliente pero si sí ya va enfriado cuando ya pasa por ahí por esa pieza entonces hay algunos casos que lo han eh, reemplazado digo reemplazado porque la piezas la dejan pero la manguera de que le entre el agua la eliminan y la sellan entonces si sí, uno tiene que hacer la aclaración al cliente porque lo está dañando totalmente su motor pues un motor de esos son caros Entonces a veces por desconocimiento lo hacen, pero lo que tienen que hacer es reemplazarlo. Toda pieza que se daña, siempre nosotros hemos sido insistentes en el programa que lo que tiene que hacer es reemplazar, nada más o más. O lo mismo pasa con una pieza que es fundamental en el funcionamiento de un vehículo, que cuando se hay un termostato, que es lo que todo el mundo hace, lo agarra, lo quita, le pone nuevamente la carcasa y sigue funcionando. Entonces dice el mecánico, bueno, no te pasa nada. Efectivamente no pasa nada, aparentemente. Pero sí, a corto plazo lo que va haciendo es un desgaste más prematuro del motor. Lo mismo pasa con esta pieza. Ella ejerce un funcionamiento, pero súper importante en el funcionamiento de él. Y te quiero decir, por ejemplo, de que en la eh, en, eh, es tan vital él que te puedo decir que hay un tiempo determinado que estas piezas casi ya no tienen la misma vida útil que tenía por ejemplo eh, te puedo mencionar de las camionetas toyota lado h que traen una pieza que le dicen guitarra esas las las explotan hasta 20 años entonces algunas de ellas como la andan con agua y no las andan con refrigerante obviamente el aluminio comienza y se carcoma entonces mucha gente la solda pero funciona entonces que deba de, de darse Eh, obviamente es reemplazarla, imagínate estas camionetas que son camionetas modernas no puedes hacer ese tipo de movimiento porque al final vas a, como te decía anteriormente, va a perjudicar yo te aseguro que un mejor de eso puede andar casi poniendo todo como debe ser cuidado unos 4 mil dólares es caro, caro el repuesto y entonces me parece que estás jugando con el estado de cómo puedas sacarle más provecho a ese motor entonces lo más aconsejable de Omar es no eliminarlo entonces lo que debemos de mantener si es se daña la pieza, reemplazarla para que siga funcionando y siga trabajando bien el motor ¿no? 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30, ¿cuál es el plato del día de hoy? market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. Que el plato del día de hoy es un riquísimo cerdo a la plancha. 22 22 36 46 la línea telefónica de su programa La Voz del Taxista. Dice un amigo, ¿cuál es el papel que juega el sensor conocido como del banco 2 que si en los vehículos modernos como hablamos no hablaba salmerón anteriormente eh, tan compuesto por un número de, de oxígeno antes venía el eh, sensor de oxígeno perdón es hacer lo sido venía nada más con una línea ahora son de cuatro líneas pero eh, ahora no encontramos que arriba en la misión, pues tenemos en el escape el escape tenemos un sensor de oxígeno y abajo en el escape tenemos el otro ¿cuál es la función del número 2? bueno, el número 2 eh, hace la lectura de lo de, de, de, de, de que está percibiendo el catalizador si eh, está entrando mucho combustible si la eh, la salida de, de, de, de, de las emisiones están de acuerdo a las medidas específicas hace allá al exterior. Eh, entonces este esta lectura lo hace este, este sensor de oxígeno y lo manda a la computadora. Luego la computadora pues informa, ¿verdad? qué es lo que está sucediendo en el catalizador. Entonces, es más que todo eh, eh controlar el catalizador de lo, de lo que es, qué es lo que está recibiendo el catalizador en, en esta en en, en, en en emisión. Sí, así es, Giovanni. O sea, y, y también le ayuda a la absorción de gases por ejemplo lo, lo que pasaron después del manifler y ya se van por el por la, el escape entonces él lo retorna otra vez y es aprovechado por el mismo manifler y ahí vuelve a quemar y, y aprovecha en economía y en el medio ambiente ¿Por qué? porque este combustible mal quemado lo recic como que lo recicla y lo vuelve a pasar por el proceso de combustión y es quemado normalmente o debidamente pues como debe ser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 22 22 36 46 La línea telefónica de su programa La Voz del Taxista, ya estamos en la línea Recta, finalizando este Programa, que hora Es Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora Las 9 Y 27 minutos 927 En un minuto en la mañana, 9 27 Llegó el momento de despedirnos Y por supuesto, Alejandro Sí, bueno, gracias a la audiencia por habernos permitido hoy haber estado con ustedes Y esperando haberles servido siempre con toda esa positividad que siempre tenemos Y nos vemos el próximo programa Giovanni Mena, agradeciendo a la audiencia por la atención prestada el día de hoy Y nos vemos el 23 de diciembre Ingeniero Carlos Ordóñez de igual manera, muchas gracias a toda nuestra audiencia Por haber compartido un día más de experiencia Y que sea de fructífero pues Ojalá que haya sido fructífero pues este día Ok, el tiempo se nos ha agotado Gracias por haber estado Lo invitamos para el próximo miércoles 23 de diciembre ¡Qué santo Dios! Le estamos diciendo chao chaito Al mes 12 Y por supuesto, usted no se deprima Sí, no se deprima Recuerde de que las adversidades debe convertirla en oportunidad. No se quede ahí con ese confort en el estado de limitación, de tristeza, de soledad. Es usted quien va a hacer la diferencia. Así es de que para despedirnos, el, la recomendación del día. Haga de este día el mejor de su vida. Haga su mejor esfuerzo por alcanzar objetivos y metas Pero sobre todo, que su resultado traiga bendición para su prójimo Estuvimos con ustedes en los controles Elvin Gutiérrez y quien le habla a su amigo y servidor, Omar José Miranda La cita la tiene mañana a las 8 en punto en la 92.3 FM Muy buenos días A nuestros hermanos deseando a todos mil felicidades En los días alegres de las navidades En estos días alegres traemos a dotación La voz del taxista Um minuto.